un ratito. ¿Qué se almorzó? Eh, había ravioles con un pescado medio raro, anaranjado que no sé qué era. Salmón. No, sé, no, no, no, no me parecía salmón, así que lo pasé de largo. Este y después pollo. No sé, uno de esos pececitos de colores, ¿no? Sí, no sé, <risa> yo por la duda no lo toqué. ¿Y viste que cuando uno va afuera sí, siempre es esquivar algunas capaz cosas, que... ¿no? Producto sí. del Pacífico. Claro, sí. Va, ¿sí? no, sí, sí, debe sí. serlo. y se come, la verdad que se come mal sí, eh, sí, bueno, vos... no, no es que se come mal no estamos acostumbrados a ciertas cosas y bueno, yo trato de esquivarle bastante y voy más a lo tradicional y claro, a eso no le pifias claro. y sabes que vas a estar después bien para el partido bueno, ¿cómo, eh, cómo llegan a, a este cuadrangular? si bien no han ganado en la Liga Nacional me parece que llegan como recuperando algunos soldados Durley va a poder estar el ingreso de Enzo Ruiz este me parece que puede ser un buen momento como para por lo menos eso me parece a mí, después vos me decís que no y está todo bien, como para poder revertir un poco esto y que la, la ficha se devuelta y caiga para el otro lado, ¿no? sí, bueno es un poco lo que lo que estamos buscando y lo que estamos esperando. Este hemos alargado un poco la rotación, ya tal vez a la también pueda jugar, este y bueno, ya con, con el, el plantel no completo pero con un poco, un poco más larga la rotación, este bueno, intentaremos eso, empezar de a poco a, a cambiar el, el arranque malo que hemos tenido de la liga, este, para bueno ir de, de a poco ir acomodándonos y, y poder ...empezar a construir el equipo... ...claro... ...y es tan negativo el panorama Fernando... Sí. ...han... ...a ver... ...crees que le faltó poquitito tal vez... ...han estado en partido... ...independientemente de las ausencias... ...con los recursos que tienen hoy en la Liga Nacional... ...y pensando en... ...en, en lo que es el debut en horas... ...eh... ...a nivel internacional... ...sí... ...a ver... ...es, es negativo... Eh, ...en cuanto a los resultados... ...sí... ...porque... ...lógicamente al, al no ganar... No, ...no se le puede... ...no se puede decir que es un comienzo positivo... Eh, no, yo no soy ni, ni me gusta poner excusas, eh, entonces bueno, con el personal que hemos tenido hemos intentado hacer las cosas lo mejor que, que hemos podido intentar competir, eh, creo que lo hemos hecho, por ahí Gimnasia de Comodoro nos, nos, fue un equipo que nos, que nos ganó bien eh, y no, no tuvimos chance casi en, en ningún momento de, de estar en el partido. Eh, con, lo, con lo que tenemos hemos, hemos puesto hemos puesto el pecho, hemos ido para adelante y bueno, hicimos lo, lo, lo que estuvo a nuestro alcance eh, pero bueno, no, como dije antes, no, no, no me gusta poner excusas pero también es una realidad que, que en una liga donde te permiten tener ocho jugadores tenés disponibles cuatro o cuatro y medio eh, es una ventaja grande que estuvimos dando eh, ¿Y eso se revierte con qué, Fer? Bueno, principalmente teniendo el, todo el personal a disposición y después eh, entrenando y, y trabajando, no, no, no hay mucho secreto, no, no hemos podido todavía hacer un entrenamiento donde estemos todos juntos, eh, porque no, no, no hemos tenido nunca todo el equipo a disposición. Te repito, no, no, no, no tenemos que agarrarnos de eso ni que nos sirva como excusa. Los que estamos tenemos que tratar de, de hacer las cosas que nos pide Leandro, eh, intentar competir eh, con con lo que tenemos y creo que lo hemos hecho, hemos eh, tenido partidos donde hemos jugado bien, donde hemos llegado al final con chances de ganar, y bueno, después una vez que que estás en, en los minutos finales como Como dice siempre Fabio Ademti, que no, siempre me acuerdo de eso, ¿no? El juego manda. El juego manda para donde tiene que caer y no nos ha tocado hasta ahora. Este Sí, les ha pasado como el partido con Boca, que lo definió al final Adrián Bocha, por ejemplo, Exacto. en un partido cerradísimo, en un partido que podía haber ganado tranquilamente Quilmes, eso es cierto. Eh, ¿Qué vieron de Uniceu? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son los rivales a vencer? ¿Cuál es el objetivo...? Bueno, eh, a priori no, no. Cuando tocan estas competencias no tenemos por ahí tanta información como tenemos en, en partidos de liga nacional. Hemos visto videos, sabemos que se basan mucho en el juego de pick and roll del del base de, de Fulvio. Y bueno, a partir de eso ellos empiezan a jugar. Después tienen un jugador eh, eh, como Guilherme que tiene, bueno, lo, lo conocemos todos, ¿no? Tiene eh, una vía de gol. Eh, principal que tienen ellos, juega muy bien, hace jugar al resto y bueno, eh, más que nada nos hemos enfocado en, en jugadores y, y la, la poca información que hemos que hemos podido ver eh, de acuerdo a los videos. Eh, ellos no, no han empezado la liga Brasilera todavía así que tampoco hay mucho para ver. Y bueno en, en principio es el equipo más fuerte de la zona, así que bueno, empezaremos hoy intentando ganar hoy. A ver, la parte la parte simbólica, cuando miraron el calendario y vieron que Colo-Colo los dejó para el último partido. Eh, ¿Se entiende que queda el último equipo, el, el rival más complicado a vencer para el local que es el que elige el armado del calendario? ¿Le prestaron atención a esto o no? No, no, no. Es como decir, Matías, generalmente el local arma el fixture y pone el equipo más fuerte para jugar el último día, intentando que, bueno, ya tener eh, la clasificación conseguida. este pero no no, no, no quiere decir nada es un, un mini torneo donde todos tenemos que jugar contra todos, son tres noches donde hay que estar eh, preparados para para intentar ganar Fer, tenés a Junior Sequeira por ahí? Eh, no, está en otra habitación está en otra habitación pero lo sí. tenemos enganchado nosotros aguantá, no te vayas bueno, hola Junior, ¿cómo te va? hola, ¿cómo andan todos? ¿todo bien? bien escuchando a, al compañero, que bien que habla Fernando sí que bien que habla, ¿viste? ¿en, pero... qué, ¿en qué nos mintió? No, es nada, es nada. Dale, Junior, decí la verdad. No, está bien. Me dijo que me extrañe, nada más. ¿Lo extrañaste? No, estoy en otro piso, No, lo, estoy... lo vi hace cinco minutos. <risas> ¿Almorzado juntos? Claro, está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué, de, de lo que dijo Fer, este, Junior, ¿qué, qué nos puedes agregar? ¿Cómo.? con tanta experiencia que tenés, con tantos equipos con títulos, haber jugado la selección argentina pues jugaste un mundial, jugaste el mundial de Turquía, que qué, qué nos podés agregar de esta situación que está viviendo Quilmes hoy eh, no, es mucho lo, lo, es más de lo mismo ¿no? nosotros habíamos hablado Fabi y Fer lo estuvo eh, resumiendo un poco la, la realidad que vivimos lo único que que, que, queda, bah, que pienso yo que queda es empezar a ganar hoy no bueno, más de hablar y de, y de decir que cómo estamos y, y todo, es ya lo sabemos nosotros, lo, la gente que entiende de básquet es eh, consciente de la realidad que, que está el equipo. Eh, pero bueno, estamos en otro torneo, es, eh, tenemos que cambiar el chip, poner la cabeza acá y, y tenemos que venir a buscar las clasificaciones en, en estos tres juegos, nada más. Hoy, eh, sofer, tenemos que, tal vez el rival más fuerte de la zona... Es el último campeón de la Sudamericana Con un equipo totalmente renovado Solo Arthur, eh, Guilherme y Ronald Del equipo campeón del año pasado eh, De hace dos temporadas, digo, que tuvo Martín y que, con el respeto que tenemos todos Pero nosotros necesitamos ganar por, por nosotros principalmente, ¿no? Claro, ¿y, y, y cómo se juegan estos partidos? Con, con tantos torneos que jugaste vos a nivel este continental ¿Cómo se juegan estos partidos? los cuarenta minutos, hay que jugarlo a, a full. Eh este torneo podés ganar un partido y clasificar. Eh, la diferencia es valiosa, no es lo mismo correr por 21 que por 20 no es lo mismo ganar por 10 que por 11 Eh es eh un punto me ha pasado de un punto hacerme clasificar y un punto dejarme afuera. Así que es que entendamos todos eso que Eh, de se presenta como se presenta el juego hay que jugar hasta hasta que suene la bocina no eh, y, y bueno de, es clave obviamente depender de nosotros y para eso tenemos que ganar ¿te tocó jugar Junior contra, contra este equipo de Brasilia en algunas sudamericanas que te, que, que, que tenés en, en en tu historial? sí, sí, sí con, con esto un montón de veces, la verdad es que siempre cruzamos, creo que es Bueno, ahora últimamente salió Flamengo, a y Bauru, pero Uniceu con Neciño, Alex, Cipriano, Esteban. Eh, claro, vos Cuarto. inclusive jugaste contra el equipo que dirigía el mismo entrenador que está ahora, José Carlos Vidal, no el de la claro, Oveja. No, con los base que eran... Claro, Alex. Eh, estaba Alex de, de dos o tres y jugaba, oh, no me puedo acordar el nombre, estaba Neciño y el otro que jugó hace la selección mucho tiempo también. Eh, que juegan franca también. Bueno, que eran un, equi un equipo terrible. La sí, verdad. Eh, Paulo Pretes con, con Guillermo en la pintura, Artur de Alero. Claro, Cipriano estaba, Esteban estaban todos. Era eh, prácticamente la selección de, de Brasil. Y, pero bueno, eh, también, como dices, son equipos brasileños y si te agarran, si vos le demostrás que, que estás. Que entras a jugar nomás, te pueden sacar 20 Si vos les demostrás que entras a, a ganar el partido Se lo puede ganar por 20 también o sea, ¿Tiene mucho es, que ver el tema del carácter y la actitud en el comienzo del juego En un partido como el plan, de hoy? ¿Por el hecho de ser el arranque del, del, del grupo clasificatorio? Sí, sí, sí, comparto con eso Como te dije recién Si vos entras a la cancha y ellos te ven que vos entras flojo Y entras a jugar el partido Es como juegan ellos O sea, eh, es el ritmo de ellos y te pueden... Se pueden sacar del partido rápidamente. ¿Fed, ya vio la, la, la alineación titular, este, Leandro? Eh, sí, eh. pero no te puedo contar. Dale, dale. <risa> no, en serio, no dijo que no contemos nada, menos a vos. Stockton, Hornacev, <risa> Jackson, no, la que... Robinson y Malón. Algo así, ah. pero yo, yo por Malón. Vos por Malón, y él sería Stockton. Algo así. O sea que le estás pidiendo que te dé la pelota en el pick and roll solamente. No hoy. no no no no. Sí, no, que no, no se... Pasásela, Junior, que parece que no se la pasás. O sea, ya le sacaste no. dos dos de los cinco ya van a estar. lo tenés. Se queda ahí Calvi. Es, es la típica de los bases que sí, no, no lo veo. Pero no bueno. lo claro, no lo ves. Es alto nada más, pero no lo ves. Contra eso no te puedo decir nada, viste, pero nada, nada, nada. Vamos a ver, vamos a ver hasta ahora no, nosotros somos una caja sorpresa, hay que ver cómo estamos. cómo estamos hoy, Leandro, contar con, con quién está bien para jugar y demás, y ahí va, vamos a dar los cinco iniciales. Y Fernando, ¿preparado para jugar mucho tiempo de alero, como lo tuviste que hacer en el arranque de liga, o con la llegada de Enzo ya te podés recostar bien a tu puesto natural? No, no, supongo que ya con, con la llegada de Enzo, más más la incorporación de, de Alex Pala, ya voy a volver a, a mi puesto natural. Y hoy vas a tener gran trabajo, vas a tener que marcarlo a Guilherme. Sí, sí, bueno, intentaremos. Vamos a ver qué se puede hacer. Si hace menos de 10 puntos, es un gran trabajo tuyo. Sí, no, más que nada, no, yo no me fijo tanto en los puntos, sino en, la, en los porcentajes. Por ahí hay, sí, hay claro. jugadores que, que terminan anotando siempre, pero bueno, lo importante es hacerlo tirar tiros incómodos y, y bajarle los porcentajes. Sí, además que tampoco genere juego, ¿no? Claro, también. Que eso es fundamental. Chicos, Junior, Fernando, Sequeira, Calvi, muchísimas gracias por el contacto. Lo mejor para ustedes. Este, bueno, estaremos con, con los ojos todo el básquetbol argentino estará con los ojos 18.45, mirando Quilmes Unicebo, lo mejor para Quilmes va a ser lo mejor para el básquetbol argentino en esta salida cervecera por la Liga Sudamericana, un abrazo y, y gran cuadrangular ¿eh? bueno, gracias, saludos Fabi bueno, Chao, Junior, chau chau, chau. Bueno, Junior Sequeire, Fernando, Fernando Calvi, contactos en Chile. Este, bueno, hoy 18.45, Quilmes, Uniceu, Colo Colo, Atenas. A las 21, todo por DirecTV. Todo el cuadrangular será televisado por DirecTV. Mañana Atenas con Quilmes, Colo Colo con Uniceu. Y el último día, Uniceu, Atenas, Colo Colo, Quilmes. Y la posibilidad, como decía Matías, este, de, de cerrar frente a...